Queda una lástima en ¿no? una derrota de local ante un equipo que fue efectivo como el Furgón de Villarín, como la Uruguay. Sí, lamentablemente volvió a perder. Eh, era una linda oportunidad para quedar primero. Lastimosamente dejamos escapar nuevamente la, la oportunidad. Ellos fueron efectivos en el primer tiempo, las dos que tuvieron, convirtieron, como pasa en esta categoría, ¿no? Que hay que hacer efectivo. Sí, sí, ellos lo plantearon bien, creo yo. Nosotros no encontramos los espacios, no estábamos cómodos. Eh, pero bueno, no, es, no hay excusa, hay que seguir. En segundo tiempo levantaron, merecieron un poquito más que esta derrota, aunque sea el descuento se mereció. Sí, pero sin, tampoco sin, sin jugadas muy claras que llegábamos, o sea, creo que lastimosamente creo que íbamos a jugar tres días y no íbamos a hacer un gol. No fue la tarde Bully, pero este equipo que, demostró que tiene con qué, así que hay que mejorar para lo que viene. Sí, obviamente, hay que seguir a primera hora a entrenar y a preparar el partido con Mursaco. Un partido especial, vos lo decías, con Mursaco, un choque que sabes que para la gente es un clásico. Sí, sí, lo sabemos que es un clásico, pero bueno, hay que estar tranquilo, prepararlo bien y no volverse loco. Eh, venimos de, de dos derrotas, pero bueno, seguimos estando ahí, que es lo importante. Gracias, Jurí. Bueno. Lucas Jiménez, una lástima, una derrota acá de local ante Uruguay Urquiza. Sí, la verdad que una, una dura derrota, pero bueno, hay que reponerse rápido porque... Si nos quedamos con las dos derrotas que venimos teniendo, no vamos a poder salir y por suerte seguimos ahí y, te, y queremos seguir estando ahí. Ellos fueron efectivos, me parece. ¿no? típico de esta categoría donde las chances hay que convertir así se las convirtieron en el primer tiempo. Sí, sin duda, creo que ellos fueron efectivos y a nosotros capaz nos faltó eh, un poco más de claridad y de llegada como para poder llegar a, al empate. En el segundo me parece que se mereció un poquitito más, aunque sea el descuento, ¿no? Sí, ya ellos ya estaban repliados atrás, no dejaban de manejar la pelota y se cerraban en un bloque bajo y nos costó entrarles. Lucas, a pensar en lo que viene, a recuperar la memoria, después de estas dos derrotas, ¿se viene el partido con San Martín de Bullsaco la semana que viene? Sí, sin duda hay que dar vuelta a la página y ya pensar en Bullsaco. Nada no, de eso. Gracias, Lucas.